Les contaré señores La historia muy bonita De linda potranquita Con ojos soñadores Colita de caballo a andar Paz y trotero De crines muy hermosas Corría por los esteros Era una potra muy singular No conocía el amor No conocía corral No conocía gozar Sola quería vivir Por el palmar Era la potra sangre La flor de la llanura, caballos y potrones Sufrían por su hermosura coquetas se miraba su sombra En la laguna, paseando en la sabana En las noches de luna, la potranca al fin se descuidó Y un día primaveral, a orillas del palmar En milazo cayó, la zainas y perdió su libertad No quiere el freno morder, La montura llevar riendas no quiere sentir, dicen le pongan bozal, cuando está en el potrero, oye silbar al gavilán, se escucha la potranquita triste llorar, a esa potra la voy a domar, la enseñaré andaré, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar al gavilán, se escucha la potranquita, triste llorar a esa potra la voy a domar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, el freno y el bozal, y luego le daré su libertad.